Mmm, bueno, este Chardonnay del 83 yeah. debe ser el que refleja el sabor más característico de la viña. ¿Piña? ¡Qué rica las piñas! ¡Y su sabor como las que hay en el trópico, mi hermano! Unas lojas de piña con trozos de coco recién cortado! ¡Uf, lo mejor, mi pana! Si todo te suena a trópico, esta noticia te sonará mejor aún. Llegó Ken Slice Piña Coco, la nueva bebida de Ken. Ken, tu sabor tropical.